Así es, hemos tenido la visita de la senadora María Eva Pinker, del subgobernador de la provincia Obispo Santi Esteban, otros técnicos también de la gobernación, para hacer una inspección al puente vehicular Las Amarotas, ¿no es cierto? Es eh, el objetivo principal nuestro, terminar ese puente. Eh, la gobernación está elaborando un proyecto que tiene que ver con los accesos y ha venido pues, a verificar eh, eh, la dimensión de los accesos, eh, el cual lo van a encarar ellos. A ver, a ver, a el, ¿en qué bueno, el puente está avanzando su construcción. Dios quiera que podamos eh, culminar tal cual está establecido en los documentos, terminar en febrero del 2019, del año que viene en realidad. Y eh, eh, ojalá podamos nosotros eh, activar de una vez el fideicomiso, eh, obtener crédito del fideicomiso y con eso eh, culminar la construcción del puente. Está en pleno... Eh, ...avance, en plena ejecución y ojalá Dios quiera que culminemos en el tiempo previsto. ¿Cuánto sería el presupuesto total y cuánto faltaría? Mire, estamos hablando fácilmente por encima de los 42 millones de bolivianos... ...entre los accesos y la, del, de la infraestructura del puente, ¿no es cierto? Eh, son varios los actores que intervienen en, la, en el financiamiento... ...y ojalá cada uno vaya cumpliendo de a poco para que podamos culminar, pagar a la empresa... ...y no tengamos problemas de paralizar la obra. ¿El día martes se va a volver a tener una reunión y una inspección? El día martes, eh, así es, hará un otro recorrido... ...otra inspección más que recorrido del mismo puente vehicular Las Marotas... ...asimismo también de otros dos puentes un poco más pequeños... ...que lo ejecuta directamente a la Gobernación... ...en los sindicatos Chorolque, Bolívar y ojalá ojalá eh, podamos eh, tener resultados favorables de parte de los vecinos porque son los vecinos los que tienen que aportar para el banco de tierra en este caso no es cierto y sería el único problemita que estamos tropezando en este momento pero eh, entendemos que vamos a superar el próximo, el próximo martes en todo caso